Se la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, Que ¡Tenés que gozarlo! ¡Por fin! ¡Oh! ¡Aplauso! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! Se escuchen chicos, se escuchen chicos, se escuchen chicos, se escuchen Jueguen de noche, dejen chupetes, tiren los tachos Peguen los chicles, coman chiche, chumban los parches, va a comenzar